Hola, muy buen día para toda la Argentina. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un noticiero que producimos en red desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción que está ubicado en la ciudad de Rosario. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy jueves 10 de septiembre de 2015. Y comenzamos en la provincia de Buenos Aires, porque ayer, en José C. Paz, se inauguró un nuevo espacio para la atención de la salud de los vecinos. La unidad de pronta atención número 15, que fue ideada con el ejemplo de lo realizado en las favelas de Brasil. Justamente, en el acto estuvo el ex presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, junto a la presidenta Cristina Fernández y el gobernador de Buenos Aires y candidato presidencial Daniel Scioli. Recibimos el informe de nuestro compañero Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco. ¿Qué tal compañeros del Centro de Producción y todo el país? Bueno, yo se inauguró finalmente la UPA, la Unidad de Pronta Atención número 15, en José paz y tuvo la presidenta la Nación Cristina Fernández de Tincunaco, acompañada de compañía del eh, expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también de, eh, bueno, obviamente los anfitriones, el tenente de José C. Paz y el senador provincial Mario Igi. La jornada tuvo como condimento la constante llovizna y lluvia que no impidió que muchas familias se acercaran de José C. Paz a recibir a la presidenta. En su discurso la presidenta además recordó el cariño el ex presidente Néstor Kirchner eh, tenía para el pueblo de José C. Paz y que se sentía retribuido. En la inauguración... Se dejó formalmente eh, abierta la posibilidad de que funcione en José C. Paz una unidad de prensa de atención, al número 15, en la provincia de Buenos Aires, que viene a complementar el trabajo del Hospital Mercante de José C. Paz, el único hospital provincial que además tiene muchísimas dificultades. Vamos a compartir algunos testimonios de vecinos y funcionarios que estuvieron participando del acto. Fabián Pitronazzi, secretario general de la agrupación Los Cumbas, y su secretario de Educación de la Municipalidad de José de Paz. No, es un avance importante y sustancial para el barrio, para la salud de nuestro distrito, para que la gente tenga acceso amplio a la salud, en este caso atendiendo los casos pediátricos. no Claudio Pérez de la agrupación Alta y Trabajo y jefe de ANSES de José C. Pasa. El UPA, al igual que en todas las la provincias que lo están haciendo, eh, la inauguración viene a aportar eh, mucha ayuda al sistema de salud que, que tiene nuestro país y la posibilidad de tener un centro de asistencia a las 24 horas eh, nos trae tranquilidad eh, y la realidad que nos, nos nos da mucho confort porque el tema de salud que, que nosotros tenemos en Conceso de Paz es bastante eh, precario Andrés Rodríguez Ortega, la importancia de la distancia que tenemos de acá al mercante, el hospital mercante generalmente les cuesta llegar con las ambulancias todo. y tener un lugar donde los vecinos podamos traer y atender a urgencia o hasta con su unidad no, es muy importante Soy Mirta Gómez y bueno que más que agradecida por esto que sabemos que era muy necesario en este barrio y además queremos que lo repiquen en, en todos los demás barrios de de José C. Paz ¿no? Además en el cierre de la inauguración la presidenta charló con varios vecinos incluso recibió Eh, algunas cartas de vecinos y familias del de Plan Federal de Emergencia Habitacional. Sabemos que esta UPA número 15 está in instalada precisamente en el barrio René Favaloro, un barrio construido a través del de Plan Federal de Emergencia Habitacional, uno de los tantos planes que llegó a José Cepaz con el gobierno de Néstor Kirchner. reportó para el informativo de Farco, Daniel Zambrana desde FM Tincunaco. Nos vamos a Córdoba porque en el Valle de Parabachasca se sembraron mil árboles frutales para fomentar la forestación y la producción ecológica de alimentos. Recibimos el reporte de nuestra compañera Laura Barroso desde Radio Local Parabachasca. Muy buen día compañeros de Farco y a toda la audiencia. Vecinos de Parabachasca reforestaron más de mil árboles de forma comunitaria se realizó una gran compra comunitaria de árboles frutales que contó con la participación de más de 180 familias de la zona. La organización estuvo a cargo de la Radio Local Parabachasca, la Asociación Civil Getal y el colectivo progresista Anisacate. Se pudieron adquirir damascos, manzanos, cerezos, almendros, ciruelos, nogales, olivos, pérales y uvas que representarán miles de kilos de alimento orgánico y saludable para el Valle de Parabachasca en los próximos años. Dialogamos con Alejandro Camino, presidente de la Asociación Civil Getal, que nos contó la experiencia. Lo que nos proponemos es, con estas estrategias es fortalecer las producciones domésticas eh, de la mano de la agroecología y la agricultura familiar. No solamente es un modo diferente de producir, de producir de manera orgánica, utilizando los recursos locales, sino también implica meternos en otro en otra etapa del proceso productivo, que es la producción compra comunitaria, por ejemplo, ¿no? romper con, eh, con con los modos de comercialización más tradicionales y abratar costos organizando ¿no? todas las familias de la zona. ¿no? A partir de la experiencia y aporte de los participantes, se compartieron saberes sobre cada árbol y se aprendió cómo plantarlos, cuidarlos, podarlos y cosecharlos. Se compraron mil plantas, eh, mil frutales, lo que implica muchos kilos de fruta dentro de algunos años. Eh, y aparte eh, eh, implica esto, el relacionarse con la naturaleza, el producir los alimentos de manera saludable. Estas acciones representan un impacto positivo para la región, ya que promueven la forestación y la producción agroecológica de alimentos. Recordemos que la provincia de Córdoba es la más deforestada de todo el país. Informo para Farco Laura Barroso desde Radio Local Para Bachasca. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar Nos vamos a Tucumán porque, como informábamos ayer, se continúa celebrando los 10 años de la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de esa provincia y se realiza un congreso con la participación de gran cantidad de estudiantes y profesionales de la comunicación. Recibimos el reporte de nuestro compañero Javier Sadir desde el colectivo de Comunicación Popular La Palta. Hola oyentes de Farco. 10 años formando comunicadores. En Tucumán se celebran los 10 años de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Tucumán. Para ello, los alumnos, egresados y docentes organizaron un congreso del 8 al 11 de septiembre y convocaron a exponentes locales y nacionales de los diferentes ámbitos de la comunicación. La publicidad, el periodismo, la fotografía y hasta el humor gráfico son abordados en las mesas paneles. La comunicación popular es uno de los ejes principales del Congreso y contó con la participación de compañeros de Farco, quienes abrieron el debate sobre las otras maneras de hacer comunicación y brindaron un taller de edición de noticias. Jorgelina Salazar, miembro de la organización, nos contó cómo se vino trabajando para que este Congreso sea una realidad. Nosotros venimos trabajando en la organización desde fines de mayo prácticamente. La verdad que superó nuestras expectativas todo esto que cómo se dio, cómo lo recibió la gente, cómo nos recibió los medios. O sea, tuvo mucho impacto, tuvo mucha relevancia porque no pasa solamente por celebrar con Algarabía estos 10 años, sino también eh, con un gran apoyo académico, porque eso es lo que queremos generar, un apoyo académico en los estudiantes. La participación de los gremios y de los colectivos de prensa fue primordial en debates como los de la sostenibilidad de los medios autogestionados o en las discusiones respecto a la ética y el derecho del trabajador de prensa. El Congreso muestra los logros a través de estos 10 años de la carrera universitaria. El Congreso hace principal hincapié en esos 10 años hoy con la apertura podemos observar a través de, de recopilación de archivos, videos y la misma experiencia de los exalumnos y actuales egresados de de la carrera, eh, podemos ver los avances y la lucha constante que fue hasta formar lo que soy y la lucha continúa, digamos, porque comunicación al ser una carrera, eh, digamos, joven dentro de todo eh, sigue en proceso de formación. La comunicación y los derechos humanos serán otro de los temas a abordar. Por eso, hoy por la tarde se llevará a cabo una exposición a cargo del artista plástico estadounidense Brian carson. Su obra, titulada Aparecidos, da color a los retratos de los 30.000 detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta Tucumán para el informativo Farco. Y nos vamos a Neuquén porque el candidato a presidente de la Nación, Daniel Scioli, ratificó su compromiso de dar continuidad a la política de hidrocarburos del Gobierno Nacional. Sin embargo, comunidades originarias y organizaciones ambientalistas se manifestaron en contra de esta decisión pidiendo que previamente se realice el esperado relevamiento territorial. Recibimos el reporte de nuestro compañero Marcelo Pascucio desde Neuquén Capital. Gobernadores petroleros firmaron un acuerdo con Daniel Scioli. A cambio, el candidato presidente del Frente para la Victoria firmó un acta en la que se compromete a dar seguridad y continuidad a la política nacional de hidrocarburos en caso de ser electo. El acuerdo se dio en el marco de la reunión de la OFEPI, organismo que agrupa a las provincias productoras de hidrocarburos. Estuvieron además de los gobernadores integrantes de la OFEPI, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, el presidente de YPF, Miguel Galucho, y la fórmula presidencial del Frente para la Victoria, que encabeza Daniel Scioli. Mientras se celebraba esta reunión cerca del aeropuerto internacional de Neuquén Capital, un grupo de organizaciones sociales, ambientalistas y políticas se manifestaron en contra de la continuidad de la actividad agrocarburífera no convencional. Particularmente las comunidades originarias pidieron que antes de avanzar en la concesión y la cesión de tierra para dicha actividad se concrete el demorado relevamiento territorial y allí donde se hizo dicho relevamiento se lo respete. Escuchamos a Jorge Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén. Lo que pasa es que acá hay una responsabilidad, la número uno del Estado, que el Estado no puede entregar concesiones sin antes consultar a los que van a ser afectados. Cuando nos dejan a nosotros con todo nuestro fundamento eh, en la carpeta y la rechaza la niegan, es donde el conflicto este no, no amaga terminar nunca. no Nosotros eh, vamos a volver a la carga con las autoridades provinciales para que ellos se dignen a sentarse a discutir el resultado del relevamiento que es lo que ellos quieren desacreditar. Desde que les informó Marcelo Pascucio para Farco. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet: agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. Agencia.esparco.org.ar La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy jueves 10 de septiembre de 2015. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar en la segunda edición del día. ¡Chau! Hasta aquí presentamos... Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¡Corre! Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, Informativo Farco. Farco, foro argentino de radios comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en Noticias. La presidenta propone que Argentina se incorpore al BRICS. Cristina Fernández consideró que el ex presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva sea el embajador para que el país se sume al bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Vamos a tener que profundizar la integración de la región latinoamericana porque ahí está nuestro lugar y nuestro destino. Y también vamos a tener que buscar nuevas formas alternativas, Lula, Vos tenés que ser el embajador para que Argentina integre el BRIC y ya no sea más BRICS, sino brixa Ese es nuestro lugar. Por favor, por favor, que nadie nos venga a poner de ejemplo algunos países del norte. Por favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes ¡Y dejan morir chicos en las playas! Se presentó en China la primera de las 100 locomotoras que se fabrican para el tren Belgrano Cargas. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, recorrió la fábrica china donde se producen las máquinas, que serán entregadas al país antes de fin de año. Además, firmó con la empresa estatal china, CEMEC, una carta de intención para duplicar el financiamiento para la recuperación global del tren de cargas de la Argentina. Música la presidenta mantuvo una importante reunión con el titular del Banco de Desarrollo de América Latina. Cristina Fernández recibió en su despacho a Luis Enrique García junto a ministros de su gabinete para analizar el grado de asistencia financiera que presta la Argentina para promover el desarrollo sustentable, la integración regional y el agregado de valor a las producciones regionales. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin Espacio Publicitario.